Pasa, muy buenas, esto es El Desván del Rock. Y ya estamos aquí un viernes más, los malvados rock'n'rolleros, a d en un programa especial de Rocky Motos. Que vamos a Hoy sí que le vamos a pegar fuego en la noche. Y enfrente de mí, el. el como dice s p i el mago de las teclas. No. <ríe> Nuestro amigo b o q u e manejando la técnica como siempre. Gabón, buenas noches. Y algo más, s s a b e no? Hombre, también hablas y comienzas. Ah, vale,、conmigo. vale, vale. <ríe> Gabón a toda la audiencia de Sinchili. Gabón a toda la gente, a, uy, a toda la gente de Gusky Ratia también. Y Gabor, a toda la gente que luego se baja el podcast y nos escucha entre semana. Aquí unos cuantos ya, ya sí, sois. Sí, son muchos, son muchos. Ya sí, sois, sí, ya, sí. Ya, ya lo miro yo. Incluso algunos hay haciendo deporte y todo. Sí, ¿no? del deporte también se puede salir. <risa> y al final de la semana pasada ya lo medio comentamos, ¿no? Que íbamos a hacer un especial y no dijimos de qué. Pues bueno, como lo ha dicho Emi, rock and rock. Rock y carretera. Sí. Rock y goma quemada, rock y gasolina. Eso es. Motos, Hoy... motos coches, camiones, todo lo, que, todo lo que representa la carretera, ¿no? Y, y, y todo lo simbólico que ha sido para, para el rock y para el, y para el metal, ¿eh? Ahora durante la noche iremos descubriendo esas cosas, ¿no? Eso, joder,、eh, lo de las chupas de cuero, yo qué sé, es que hay tantas cosas que, que vienen una, una de otra, ¿no? Que, que durante la noche vamos a ir, a ir descubriendo muchas c o s a s Si tenéis frío, quedaros, escucharos el programa entero, porque hoy vais a entrar en calor. Pero vamos, vais a quemar goma. De verdad, de no, verdad, de la no, buena. De, pero no de esa que pensáis. ¿En qué estáis pensando, <risa> cochinos? Y bueno, nuestro amigo Espi vendrá nada en. Sí, lo de siempre, el avión. Este está tan liado ta... buscando hoy <risa> cosas arqueológicamente musicales. Que siempre llega tarde. Está、eh... navegando entre vinilos y casetes.、Eso、de es. estos de, de gasolinera. De, de... <risa> pipi, pipi, pipi, que su... parece que suena n camela. De la cabra ahí subida en una, en una silla, ¿no? Bueno, e m i vamos a empezar a darle caña al programa de hoy. Vamos a empezar. Que... que hoy, pero antes de empezar con la música, vamos a comentar un poquito, ¿no? Toda la simbología de. ¿Cuánto, cuánto ha influido, ¿no? La simbología del, de las motos, ¿no? En, en, el, en el rock and roll, ¿no? El... ¿Y, el, y el viajar. Y el viajar, claro. c a r o todas las giras, la gente es que... que se hace todas las giras. Y... ¿Cuánto ha influido en canciones? Yo me acuerdo cuando los ACC grabaron El Highway to Hell. Que comentaron que lo habían compuesto en la gira del Powerhouse por, por, por Estados Unidos, ¿no? O sea, esa gira que fue, que fue brutal por esas carreteras, por esos sitios, por esos conciertos, por, con esa gente, ¿no? ¿No Ay, tenías otro grupo con el que empezar、no. a comentar cosas? Sí, hombre. Venga, ¿verdad? hoy te dejamos, hoy lo vamos a escuchar. <risa> hoy... Pero que sepa la gente que hoy no va a sonar el h o w h w a y 2G, ¿eh? l e No. No va a sonar el h o w i e To a y 2 l Aunque hacen en esa mítica carretera de dónde hacer un festival en honor a ellos. Ah, a ellos, ¿a ellos ¿no? Sí. Mira. Sí, sí, sí. O sea, que. La carretera ha influido muchísimo en la música porque la carretera es vivir experiencias, es buscar aventuras, es desplazarse de un sitio a otro y sabes que siempre que te pueden pasar, pasar cosas. n o Y luego, con la música, haces más carretera, haciendo giras, claro, presentando eso, todos es... los discos, presentando todo en directo. u n a pescadilla que se muere de la, de la, la cola. n o Se complementa una cosa con otra. Y luego las motos, el mundo de las motos, la libertad que ha dado las motos. Eh, y luego, no sé, las chupas de cueros, ya veremos mucho cuando, cuando hablemos de los j u d a s ¿no? Como, yo creo, como creemos que ha sido Halford, ¿no?、Oh, estás、eh, adelantando mucho, ¿eh? Sí, es verdad, ¿no? Me voy a callar, sí, no, me voy a callar. No, no, no hoy no nos no. vamos a callar. Pero comentar un poco, un poco todo, ¿no? ¿Cómo, cómo tenemos una, una influencia de, de tantas cosas, ¿no? Que al final somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos, ¿no? vamos a empezar con algo que, que púrgalo, la gente, que la gente no se va a esperar, que no escucha espera. aquí en el. Pero a ver, en el d e s v a n del rock, para preparar este programa, vamos a, vamos a ser sinceros a la audiencia. Hemos buscado, hemos navegado, entró un montón de vinilos y había muchos temas que hemos tenido que de, dejar los apartados porque no entraban. No entraban, ni te ha conseguido. Hoy vamos a、semana. escuchar 18 temas. Y vamos a empezar con alguien que no es ni tan heavy, ni tan m a c a r r a n ni tan punk, pero, pero sí,、si es, ha hecho, muy rockero, sí si、es muy rockero. Sí, sí, sí, ha hecho carretera también, mucha carretera. Muchísima carretera. Y es una persona que también homenajea a los ACF. <ríe> sí, cuando fue a Australia, co, co,、sí, empezando con ellos. Bueno, estamos hablando del mítico. De, vamos a estar. Bruce Springsteen. Una persona que también viene a ver a Arenar aquí. Sí, sí, n o、bueno, muy, muy, muy, muy querido por muchísima gente, ¿no? Por, por, sobre todo debe tener unas letras. Algún día deberíamos de traducir alguna s de Bruce, ¿no? Pero, vamos, debe ser la gente que habla inglés o, o, y que lo entiende.、Eh, y que son nativos, claro, que son nativos lo entienden mejor, claro. Pero que tiene una, unas letras maravillosas, ¿no? Entonces es, es lo que más engancha, ¿no? Y luego la banda que ha tenido siempre, la I、e、Street、uh -huh. Band, es una banda, vamos, de músicos. Muy como él, ¿no? Muy de calle, muy. Sí, sí, sí. Es un rockero, al final es un rockero. Y si alguien se esperaba no escuchar Bruce Springsteen aquí en el programa, pues sí, lo vamos a poner.、No、vamos a lo vamos a poner. Vamos a empezar con un tema que es Borturan. r O sea,、no、nacido de... vamos, para, correr. para correr. Pues venga, Bokeh. Vamos a ponerlo ya. Le veto ya. l Everybody s e wants. e i e Come! A d e r el Bruce. Nadie pensaba que íbamos a poner aquí e l desván al Bruce. e h No, Yo creo、sí. que la audiencia está flipando. n o ¿Qué hace? Pues sí, pues mira. t a m b i é Nos n parecía、culpa. un buen tema para empezar el programa. Un tema de, de carretera. Bruce se le ve además un tío de e s t a d o s u n i de o s d carreteras, de a, ir haciendo autostop con la guitarra colgada en la espalda. ¿no? ¿Qué esperabais? ¿El Bortu Iguay o qué? <risa> bueno, ya llegará. Bueno, vamos a, a seguir. Eh, estos también, de hace muchísimo tiempo,、eh, nos dejaron flipados. Siempre han tenido ese rollo motero, ¿no? Son Saxon, con el disco Willows of Steel, ¿no? Ya, iban, ya, ya sabían de qué, de qué rollo iban, ¿no? Y el tema Motoseclemen. Un motero. O sea, la, la vida de un motero. La vida de un, de un motorista, de, la,、eh, de, lo, de lo que estamos hablando, ¿no? De esa independencia que da la moto, ¿no? No sé. Sea,、eh, A veces、eh, los ves por la carretera solitarios, lloviendo, pero debe ser una sensación. Yo, yo, no, yo no ando en moto, e h、no、los no, admiro. No, A ver, ¿te, te parece? Tú te llevas un camión. <risa> ya, <coño>. Tú arrasas <risa> con todas las motos. No, no, no. no. Tú ves todas las motos aparcadas y vamos. <risa> no, las la, la、si、la dejas、vos. pequeñas. Pero no, no me refiero a eso. Me refiero a la sensación, ¿no? De que tú estás lloviendo. Vas por la carretera lloviendo, con frío, vas en tu cabina calentito y ves al tío que te pasa, te adelanta en la moto y ¡guau! Y en esta sí, canción sí, también hablan de eso, dejarme en paz, que yo voy yo solo, ¿eh? Eso es, es, sí, sí, sí, eso, es eso es. Eso es, eso es la soledad del, del motorista, ¿no? Venga, menos chachos. Ahora quedan ahí, hacen quedadas y. No, hombre, vamos todos ahí poquito. Bueno, bueno, vamos a 80 por esta carretera, joder, que macho. e s t o no es Estados Unidos. Ya, hombre, pero es que yo creo que hay dos, dos tipos de motos, ¿no? Los que van a la velocidad y los que van a, a disfrutar claro, de la conducción, ¿no?、Hombre. Los que van y, a disfrutar. Y del paisaje, si lo、y、tienes. Del, eso es,、eh, sí, sí, sí. De, de disfrutar de andar en el moto, de sentir la carretera, cada, cada trozo de asfalto, irte lo. irlo pisando, ¿no? También tienes que tener unas carreteras hechas para eso. Claro. Hombre,. Ya hablaremos luego, claro. La ruta 66. También, bueno. Kilómetros Pero, y kilómetros de recta. s Aquí coge una Harley, una Chopper con esa horquilla, no pasas. En la primera curva te la pegas. En el primer Baden ya te la pegas.、Vale, Baden, aquí. Bajas aquí de la Silchile, llegas a la rotonda y ¡buf! Y ya estás desguazado. Hostia, contra los cipayos acabas en la ría. No e s t a b a s preparados para eso.、Claro. No estaban preparados. Bueno, vamos con los Saxon y con el Motorcyclemen. Esos moteros solitarios. Eso es. Que... que se ponían las alforjas, empezó el cuero y se empezaron a poner chupas con cremalleras. Sí, pero yo, hombre, es lógico, ¿no? Yo creo que el, que el cuero para el frío es lo mejor, ¿no? Para aguantar esa. También date cuenta que lle lle lle solían llevar como unos sobrepantalones, n o encima del pantalón blanco. Claro, vaquero, los, los vaqueros. Solían llevar、bueno. como unos pantalones. Exacto, como, como una cosa de cuero por encima de las piernas, n o para pa aguantar esos pa eso eso fríos. En la moto te lo comes todo. Si es que es lo que estamos diciendo, no O s sea,、no、es a no e lo mismo. Ya no, ya no hace falta que llueva. Un día, un día como hoy, o sea, o como ayer, que est estuve por la, por la zona de, de Zaragoza, así, tocho bajo cero. O sea, ¿y en la moto te lo, te lo vas comiendo tú. O s e a un ese... poco como los estudios de aquí de Sinchilic. <risa> bueno, menos mal que tenemos aquí. Yo creo que. Seguimos、ah. quemando los discos de Queen para entrar en calor. Yo creo que hacía más, más calor en, en Zaragoza ayer que en la Sinchilic, c o y ¿eh? é <risa> Y de las carreteras se pasan a las autopistas. La autopista ya te da otra. Ahí venga, te hay te una, da una, tranqui、grado. una tranquilidad. Te da、sí. otro grado ya. Ya, ya. No, no tienes esas carreteras malas, no tienes esos badenes para hostiarte. Eh, también tienes que pagarlas, ¿no? Ah,、claro, bueno. Aquí, pasos por, están pasos hechas. Pasos están hechas. Para sacarnos la pasta. Pero Alemania, por ejemplo, era un es, es un país que hasta ahora. Bueno, ahora hay un telepeaje、mm -hmm. para, los, para los vehículos.、Eh, para los camiones, ¿no? Pero hace muchos años, tío, podías cruzarte a l e m a n i a por las autopistas de tres, cuatro carriles y nada. Las autobahn, ¿no? Que se llaman las autobahn. Y, ahí nada, y sin límite de velocidad, algunas.、A、en, en alguna s zona sí, s ¿no? Bueno, yo me acuerdo que la policía, la Polisai, iba con, yo qué sé, con, con BMWs y con unos cochazos, vamos, increíbles. ¿no? Y, cuando, y ya te crees el dueño de la autopista.、Eh, cuando ya eres el, el rey de la autopista, ¿no? Y、eh. ya eres la estrella de la autopista. Eso es, eso es. ¿Quién, quién nos decía eso? Pues nos lo decía una banda británica. Que se caracterizó esta canción más por el mítico solo que tiene la canción. Exacto, sí, sí. Un Doble, ¿no? Además de, de teclado de, de, y. De... Eso, de guitarra y de teclado. Y de una teclado. canción hecha en el 72. Pero que transmitía toda la fuerza de, de carretera, ¿eh? De carretera, de carretera. Y el tema nació en un viaje que iban ellos en autobús. <risa> Cuando un entrevistador o alguien, no sé qué, les preguntó que, cómo componían sus canciones, pues hacer una demostración, empezó la guitarra que era Richie Blackburn. Estamos hablando del de, de, de de papel. Pues le dijo, pues, en vez de contestarle con palabras, le debió contestar: Espérate, mira, te voy a, te lo voy a hacer así con la guitarra. <risa> y de así surgió esta canción. Sí, sí. Mira, en la temporada pasada, una de las primeras traducciones que hicimos fue el, el, el Highway Star, ¿no? Y comentaba eso, ¿no? Que es eso, pues tener un coche de carreras y ...y quererlo casi como si fuera tu pareja. <risa> pues este tema se. se. Crió, bueno, se. Crió, ¿no? o sea, se. se. se. se. se. se. se. se. se. se. se. se. se. se. se. se. Otros cuatro chorraditas, venga, te respondo con la guitarra. Luego, claro, lo claro, mejoraron, ya se pusieron todos de acuerdo. Y, y se hicieron, mira, vamos a ser la reina. La estrella de la autopista.、Eh, decimos que acaba de llegar Espi y le, de, le dedicamos estrella de la autopista de los p u r p e r s para él. Amigo Espi, ahora, ahora se sienta tranquilo y, y ya habla. Muy buenas noches, Peña. Acabo de llegar. Acabo de ir del frío. frío.、Eh, pero, ¿sí、en, tu, ¿En los aviones que tú viajas hace frío? Hombre, sí, agres, sí pero... porque son descapotables. <risa> no seas cabrones. n o d o ¿No、s、no, están que... buscando discos en final <risa> de ahora. Si Chile r o、no、me paga lo suficiente, me pone donde los maletines y las maletas allá abajo a chupar frío. v i a <risa> j a s en bodega, ¿no? Sí, para estar con... bien conservado. <risa> bueno, ahora te vamos comentando. Mientras escuchamos el tema de los p a p e l Highway Star, te el, comentamos de q u é va el, el programa. de hoy, Que es lo que sueles hacer tú al principio, como no estás nunca, últimamente. perdonar, pero q u í alguno va p r e p a r a e h También algo prepara, ¿eh? Sí, sí. O sea, algo no, bastante, cabrones. Bueno, este, este, este tema además lo has preparado tú, ¿eh? Venga, venga, te dejamos. Muy bien, gracias, chavales. A escucharlo. La estrella de la autopista. Esta es del año 72, por lo menos, ¿no? Tienes toda la razón. Es, va. La vuelta que le dieron en el. En el álbum Matching Head. Sí, pero la vuelta que le dieron luego en el Made in Japan. Más larga, Noemi, ¿no? Bueno, un solazo. O sea, le dieron otro rollo, ¿no? Bueno, volvamos a la carretera. Y yo quería hacer un comentario: esta canción me trae buenos recuerdos y antiguos. De tus tiempos en la carretera también. Eh, o de cuando,、pues mira, o de cuando eh, trucaba y las 49. No, bueno, también. No, pero sí tocaba en la carretera.、Eh, este tema, siendo yo un jovencito que se iba a tomar unos potes a Donosti, la parte vieja, había un grupo en Donosti que eran catalanes de calle. Ah, de calle. Sí, los yo no s ha visto tocar. Que tocaban en la curva del bulevar, no como ahora, antes el bulevar era dos carreteras. Y si eso se cerraba en Semana Grande. Y nos quedábamos ahí tontos viéndoles cómo tocaban, tres hermanos, tres rubitos así, sí, de calle,、sí. y tocaban esta canción.、Ostras. Y claro, verla al tío, o sea, cuando eres un pipiolo, ver al tío tocar ese punteo. Sobre todo el punteo. Ahí, a la una, dos, tres o cuatro de la mañana, bueno, no sé, más tarde igual、bueno, no, ellos tampoco aguantaban, pues yo flipaba. Y hostia, me trae recuerdos de.、Sobre、todo el punteo es el tiro, rirorín, tiro, tiro, tiro, i r tiro, r o tiro, tiro, i r tiro, i r o tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, t r o tiro, tiro, t e r o tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, t r o tiro, tiro, tiro, tiro, r Eh, sí, este, vale. No, no, pero digo que v、oh, o que vos, e o que era un niño el otro día. No, pero sí me acuerdo, es verdad, que tienes toda la razón y la curva, además. y、sí、a me acuerdo, además, en qué zona el era. El grupo de calle. De calle, joder. Te q u e d a s flipado. Pero sí, vinieron varios años, ¿no? Vinieron, sí, vinieron, sí, v a r i a s Era grande, era. Cogí a n es. la esquinita la, la curva ahí cerca del ayuntamiento, en la、Bien. carretera. Sí, Entonces, sí, como sí. se cortaba todo, se ponían, estábamos todos en la carretera s ahí abajo las exposiciones, justo ahí enfrente, en esa curva. Sí. Bueno, eso es lo que quería contar.、Muy、tenía、bien. que aportar, ya que solo me presentas como el mago de las teclas, pues tenía que aportar algo al programa también, ¿no? Yo ya no. <risa> ya no,、nada. no, no vas a hacer nada bueno de mí, ya lo sé. Bueno, e s p i cuéntanos. Bueno, que no tiene buen gusto musical, ya lo sabéis. Bueno, cuéntanos、no、alguna. e s p i cuéntanos alguna anécdota de la carretera o de motos. De motos. ¿O de carretera? Que no sea el de Pablo Motos, el de, el de la tele. Vale, ni tampoco el Javier Cantero, el hijo del Fari. El de cuanto más acelero, más carretito me pongo. o e s decir no, eso? Pues mira, hoy no la vamos a poner. No,、ah, buena, mar, no. No, no, y mira que、ah, ahí ha estado, ¿eh? La hemos metido en el bombo, pero. ¿Que no la hemos metido en el bombo? ¿Qué coño? Que va a pesar n la gente que andamos con cosas. Andamos, andamos con drogas malas. j a j a a j Bueno, y hoy, ya hemos dicho que hoy nos vamos a desfasar lo de siempre, lo de las versiones, lo de chicas, lo de español. Vamos a m e t e r d e todo. Pues la、Pero、versión si, la, si versión no, la me... vamos a poner ahora mismo. Ahora mismito, y m á s pedazo versión, porque es un tema clásico. Creo, yo, para mí, creo que es el tema más motero que hay y que representa la filosofía de los De los moteros o de los, yo qué sé, ¿no? Y en las películas. Y en las películas, la película, además, ¿no? Sí, Rayder. Es... Rider, la libertad. La ese libertad. melenas al viento. Eso, bueno, es... antes de que llegamos que nada. No, no, la libertad de la moto, ¿no? Eso、eh, es. Que la... no llevan casco. También, <risa> los chalecos de cuero, no te fastidia. Es el tema Born to Be Wild de Stephen Wolfe. a、eh... o pero, pero pusimos la original en la temporada pasada en el especial que hicimos Usa, USA Rock, ¿no? Madinusa. Madinusa. Pero vamos a dar una vuelta completa. Porque tenemos una versión que hacen los Twisted s i s t e r Y bueno, si ya la, la versión de Stephen Wolf. Para ser de los años 60. Es un tema. Goño. Potente, ¿no? Porque es, además es la primera vez que se escucha la palabra heavy metal, ¿no? En una, en una canción. Yo creo que los Twisted s i s t e r la representan y la hacen muy bien.、Eh, mis compañeros no la han oído. Porque le he traído yo de sorpresa.、Uh -huh. Así que vamos a ponerla, que la escuchen y ya veréis qué cambio le dan lo, los t w i s t e r ¿Qué os ha parecido? Temazo, p i r o piro. Hombre, a ver, si te i n va a caer. Pero a mí, la parte lenta del baroncito que hacen en、ya. la original, los Stephen, hostia, le da los í d o o s Está más marcada, ¿no? Del,、ah, sí, sí, sí. Con los Stephen Wallace. q u a n can, can, can. o s t i a no. Le, le dan una vuelta、uh -huh. y, hay que, y hay que escucharla. Me pareció muy curiosa. La tenía ya de hace mucho tiempo.、Eh, que la, la había encontrado un, en, en un cajón por ahí perdida. Y, y la tenía reservada, pero que me ha venido de puta madre para pa hacer este. Hombre, este es, es diferente. A mí, la verdad, que hay, tiene cachos que me gustan bastante, pero luego me descoloca. Hay momentos en los que me descoloca un poquito. Es que no parecen tampoco los t w i s t e r Ya, bueno, pero el s i d n e r la voz ahí. Es bastante vieja, creo que es del año 84 o 85, ¿eh? O sea, es una. Fue porque está en un vinilo que era、eh, versiones perdidas de esas cosas que a lo mejor que graba la gente en el estudio. Como para probar, y luego lo dejan le dice, ahí. l e dice el ¿no? productor que eso no va a vender, que eso no lo meten en el disco. Y, y lo dejan ahí, ¿no? Y luego, pues en Estados Unidos sacaron como un, como un LP todo de cosas raras y en uno de esos. Se encuentra. Es en, muy difícil de encontrar esto, es muy difícil de encontrar. Pero bueno, ahí está. En el desván traemos cosas raras y. Y lo, y lo que haga falta. En el d e s v a n hay sitio para todo. O sea aquí hay espacio, vamos. Tenemos miles y miles de metros cuadrados para guardar de todo. Vamos, e s a reliquia. s De todas formas, si sigue mucho el frío, yo creo que lo siguiente en caer van a ser los d i s c o s d e Europe. ¿eh? Bueno, hay, luego... está, busca el cajón de la E. Pero lo que sí vamos,、si、vamos a seguir es con esos años. ¿no? Vamos a quedarnos en el 82. Fue un, fue un buen año el 82. Pues. e o r q u s el mundial, este es el mundial Ah, por eso,、fútbol. que van a hablar del n a n o n j i t o Y Citronio. Y dejé EGB <risa> y empecé en Don Bosco. Sí, sí. EGB a FP.、Ah, de EGB a FP. Y、sí. luego eres de ACDC. Tú eres de l e Tritas Cortas. Y de ASRG. <risa> luego se pasaron a ASRG. Bueno. Mira, fue la primera vez que vine a bar en. ¿En, ¿En dónde? En Rentería, en, en noviembre o diciembre del 82, nevó. Sí. En Don Bosco Uy, estaba qué yo. t o d curioso. Y no, no había visto nunca nevar. Curiosidades de o r e r e t a Sí,、Ajá. sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente. Que yo nunca,、ah, A lo mejor frío, mucho, lo que fuera. Pero caer una nevada como la que cayó aquel año. ¿Noviembre o diciembre fue? Pues no, pero ¿sabes? ya sé cuál es lo que dices. Porque a mí me p a s o yendo a estudiar a Irún en la cuesta de h e r r e r a c a s i me mato. Como decía, ¿estáis haciendo el programa del tiempo? Aquí <risa> no, después del t e l e v e d e s n e p m a d e 82? Después del i n f o s i n c i l i c toca el tiempo. <risa> el tiempo de. Nemi y e Spico, n las dos es. Bueno, tiempo de l 82. La carretera, la carretera nevada, tú. Es muy peligrosa para a p a c i No, pero partes, aparte, ¿eh? aparte de eso, <risa> tú puedes hacer una ruta 100 veces. Y le haces un día nevando y no conoces nada, tío. O sea, te cambia todo. Esa sensación de llevar horas en blanco con los limpias que ya al final te queda solo el cuadrito de, de lo que no limpian. de, lo, de lo que limpian. Sí, sí, en blanco pues... os quedáis a veces, después de todas las birras. <ríe> que no, que no bebemos. <ríe> y no v i n o a nadie. <ríe> bueno, como decía, nos vamos a quedar en el 82 con Rainbow y、sí. el d u d d Halley Driver, o sea, el conductor del callejón de la muerte. Toma ya, toma ya. Otro, otro o, bueno, y si me permites, no voy a traducir la canción entera, pero unas frasecitas de que. ¿Qué dice? q u é dice? Vivir a alta a velocidad, superviviente del rock and roll, con los tubos cromados entre las rodillas y montar las líneas blancas, vas a hacer una parada sin salida. Otro que va d e h u e l l o A lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Pero, ¿qué, qué? ¿Cómo, ¿cómo juegan con eso, ¿no? con la velocidad? Con la soledad de la moto, ¿no? Es... 125 como en las curvas, el golpe en la carretera, pero nunca aprendes, vuelves a caer y vuelves a seguir en eso. Pues nada, venga, dale a la canción, que es, es, incre es, es buenísima esta canción. Esto va cogiendo velocidad, vamos. Estamos... Hoy no tenemos frío, ¿eh? No, no, espero no, no. que la gente que escucha sin chile y quiere buscar g r a t i a esté ya calentita. Esto es un pedazo de tema. ¿Cómo huele a goma quemada? Sí, sí, vamos. Bueno.、El、asfalto. As aquí、eh, no huele mucho, con el frío que hace y los ratones, huele más al ratón que otra cosa, pero. <risa> no, pero sí que es verdad que es, a mí me parece una, una canción, vamos,、Increíble. tremenda para ir en moto. Y vamos a tope. Esas Pues Harry que, es que llevan además altavoces i n c o r p o r a d o s Ah, e s a s son las Goldwing. Esas son las, las, las Goldwing.、Ah, Goldwin, Goldwin, onda onda Goldwing. Vale, vale, es que no o t r o e s que te、además. iba a hacer la pregunta. Es que eso es u rollo motero. Para la siguiente canción, te iba a hacer una pregunta y estás casi adelantado. e Spi, tú para viajar, cuando dejes el avión ese con el que te lleva toda la arqueología, ¿qué moto te comprarías? Como, como gusto, otra me vas a decir una tontería. No, no, no. no. no a mí siempre、tontería. me han gustado las de la horquilla. ¿Cómo esta, esta, s las... ¿cómo se llama? Me va a joder. El, las Harleys. No, la, la Chopper. La Chopper. La de, la de horquilla larga. Sí. p Estaba n a a b e s esperando que me ibas a decir una Harley. ¿Por Que q u e es el título de la siguiente canción que vamos a poner? Ya, pero bueno, es, hijo, son votos chulísimas. Pero, pero sí, bueno, las sí, Harley, ¿pero me has preguntado cuánto. Sí, sí, pero, claro, claro. Esas, claro. Es, esas son. Creo que las. las Prepara a la gente, ¿no? Sí, y cada uno、Igual. se personaliza. Y... y cuando estas que hay con, con los manillares súper altos, cuelgamos o s manillares. Es ú p e r incómodo para pa conducir. Se te cansa l o s b r a z o s Estética, me has dicho cuál te gustaría. Pero otra cosa es que eso ya sé que es incómodo. Y aquí no hay carreteras rectas. Yo puedo ir a Castilla, pero no para correr sí, me, por Lituania. El hijo de un amigo mío, camioneros los dos, se fue de Tarragona a un camping de Lisboa. En un día se lo hizo. Con una moto de estas de, que hablamos de cuelgamonos que vas con las manos arriba y el muchacho con la mochila en la espalda y, y, las, las, alforjas tendrá, y, las, ¿no? y las alforjas a los lados, a pasar 10 días. Digo, pues acabaría con los brazos hechos polvo. Yo, no lo dudo. Luego yo hablo con ellos y no, no, dicen que, que, que van descansados, que tampoco es,、eh, no sé, cada uno. Sí, porque hay algunas que tienen el asiento e S e doble que uno está por encima del otro. Entonces la que va detrás. Porque normalmente solo se.、Sí, eh, ¿Le va haciendo cosquilla? s no, no, no, no, no iba a decir ninguna tontería. Sí, sí, además. Lleva, no, que l l e v a r los brazos. brazos es muy cómodo. l l e v a r ¿no? los brazos, las manos, por encima los hombros para conducir. Muy cómodo. Pero bueno, pero a, No sé, yo he, he hablado con ellos y de verdad que, que, que no tienen. No Le tienen, no tienen Almidonará、problema. los sobacos, yo que sé. Bueno,、los、bueno, os, está, os, hace, os estáis desfasando. A lo que、Me、yo、hace. iba. Que mucha gente se compraría una Harley. Y sobre el siguiente tema, Emi tiene mucho que hablar. Sí, porque esto... es el título de la canción. Y no es un... una banda de Australia, ¿no? Sí, pues、Cabe、va a ser que、cara. sí. Va a ser que sí. Hoy hemos... pero Entonces... no hay un día que n o p o d é i s poner un cago en la marcha. Hoy, hoy, mira, hoy, hoy le vamos a respetar a Emi, hoy vamos a escuchar a c f y un tema Harry Davison. Pero sea pero... el último día ya, v e t a d o、no, ¿eh? Es que tiene historia y Emi nos la va a explicar. Sí, porque、eh, todo el mundo pensaba que hoy pondríamos el How We To Hell de los、eh. AFFE, ¿no? Y no, no, no, no. Es un tema que está demasiadas veces puesto. Ya todo el mundo conoce ese tema y bueno. Y no es tan bueno. Y, a, y no es tan bueno. Y aburre. ¿Cómo que no es tan bueno? Es, vale, pero, joder, mira que yo soy de ACDC, pero vamos, que, que hay muchísimos mejores. Hoy no le contradigas, tío, espi. Es que si no se crece. A Emi hay que dejarle.、Así. O sea, por una vez que dice que pasa un poquito de ACDC, va y tú, ú v o i l a No le metes a la leñita <risa> al fuego. Una persona así, pasa a d c d no trae ACDC. Eso está claro. t r a i g o ACDC. Porque es una, es una cosa muy rara. Es una, es un es una canción que hicieron a, a ...a Harley Davidson. Es una canción que salió inédita, o sea que, o sea que ha salido, pero que, que. Que no está en ningún disco. Nada, nada, nada. Es una cosa única. Un, ni n i n g ú n sencillo, ni en ningún disco. p a una conmemoración ningún... de Harley. Y sacaron una. una, una ni una, una... c a l a v e r a ni nada. No, no, no, no no está editado. Ni en singles, ni n o、no、está editado en nada. Yo creo que esto, esto salió para alguna cosa en concreto de alguna edición especial de motos y comprando la moto,、pues、a lo mejor te regalaban ese, ese DCD o lo、el、que、single. fuera、uh -huh. con, con, e, con esa canción o para, present, o para alguna presentación. Porque no, no salido, yo、pues、como soy un fanático de ACC, pues bueno, pues lo tengo, ¿no? Bueno, y, y el que quiera también lo puede encontrar porque está en YouTube, ¿no? Pero, pero hoy en día, sí, no, sí, pero hasta ahora no se podía conseguir no, porque conseguí, físicamente no sabemos ni cómo、no、está, está. Físicamente no está en ningún sitio. Yo, por lo menos, no, no, no lo he conseguido. Pero es una curiosidad: es el tema Harley Davidson de ACDC, y además cuentan un poco eso, ¿no? Que acaban la gira, acaban las actuaciones, y lo que les gusta es subirse en su Harley y darse una, darse una vuelta tranquilo, ¿no? Y, y relajarse. Bueno, a c d c Puro y duro. duro. Es... Te mazo, eh. Te mazo, te mazo. Y que no lo habíamos. Es, digo, es una, es, una, es una curiosidad. Yo no lo he visto editado en ningún sitio. Y lo he encontrado, vamos, lo encontré hace ya, hace ya muchísimo tiempo editado. Bueno, antiguamente que había lo de mule y cosas de estas, ¿no? pues ahí lo, lo, lo conseguí. Pero si no, mira que miro cosas. Mira que eres viejo con lo del programa que descarga el emule. ¿eh? m u l e s、sí, sí. Que metía más virus que otra cosa. <risa> bueno, pues allí la, allí la conseguí. Pero bueno, ahora mismo está en, en todos los lados. ¿eh? Hay, hay vídeo y todo para e s un tema bastante, como diría a mí, curioso. Sí, sí, sí, sí. Divertido.、Eh, bueno, ¿no? divertido, divertido, sí. Lo que、de、estábamos motos, hablando de, pues, de la época esa, más graciosa ahí, como digo yo. Arenoso. Sí, de Razor n é i s Ace. Porque está, está Chris Slane a, a la batería. A la batería. ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos datándolo es un poquito de esa, de es esa época. Discos ¿no? de, como también, como el otro, como estamos hablando de Brody ¿no? Urbid. Que son ¿no? canciones como más así. Alegres, más ¿no? Más alegres, sí. Sí, sí, sí. Volando、sí, sí, sí. la esencia del rock and roll que tiene CDC, pero q u é vas a decir? Que CDC ha sido triste o es triste o. <ríe> no, pero hay canciones. No, pero es más rock and roll en algunos lados, pero otros, es, estas son como más tiradas al cachondeo,、claro. a la fiesta. como más Como Jusuman el... y l o n tío. Jusuman y l o n es una canción que, que la pones. Se un... anima. O... A mí, por ejemplo, Jumei Jumei me encanta También, para salir otro de coche. Tema. Son temas otro... que son graciosos y, y con ganas de fiesta. Pues sí, este sí, sí eso. que era un tema para, para ir en moto o en coche descapotable. De、eh, llevamos ya varias canciones que empieza la moto, ¿no? Sí, el jugador sí. sí.、Eh, se nota muchísimo cuando es una Harley, como hemos oído ahora con, con esto, ¿no? ¿Cómo tiene ese sonido? Es que. Esta,、eh, Las máquinas americanas tienen. ¡Ey, t i n n e a b o q u e qué bueno eres! a s í suena. Tienen un sonido especial, ¿no? De, que suenan, suenan de otra manera. Pero se p a s a n d e decir ellos, ¿eh? Pero pasan, pasa n como con, con los camiones o como con los helicópteros del Vietnam que tienen un tu, tu, tu, tu, tu, O sea. Esos, esos motores, no sé, suenan, suenan. Y luego más adelante hablaremos de lo, del olor a gasolina, ¿no? También. también no solo e l sonido. Pero bueno, yo pienso que ese, este rollo de motos aquí, a lo mejor en, en, en Europa o en, o en la península, sí que hay, ¿no? Pero no es, no, es esa, no es esa forma de vida como tienen en Estados Unidos, ¿no? Que andar de moto, de concentraciones, y, no sé, es. Se, ¿Se vive de otra manera? No, sí hay concentraciones. Se、sí. vive muy b e n por ahí en Valladolid,、claro. eh, Y p ha o Hace un par de semanas. s por qué se llama Pingüinos? Porque hace más la... rasca que aquí. Hombre. <ríe> ha、entiende. sido, ha s i hace un par de semanas ha sido. Bueno, pues、Sigamos. viajamos, cogemos carretera hacia、Malta. Estados Unidos. Y vamos a, con otra banda. Con otra banda que se llama、ah, Greta, Greta Van, van Fleet. Y el tema se llama He-White Toon. Pues vamos con ellos. Ya hemos hablado en otros programas sobre esta banda. Son dos hermanos. Y sí, una banda muy joven además. Muy joven, con un sonido muy, muy cepeliano.、Sí. Hemos he puesto varias veces, ¿no? De, sí, han sacado sí, sí. también, tienen, tienen、eh, cosas. Sí, sacaron el año pasado, parece que disco. Y bueno, es una banda pues eso, con un sonido muy antiguo, pero una muy, banda muy, una muy, muy voz joven. Muy c e p e l i n además. a Eso es. Aunque no les gusta a ellos, ¿no? Que sí, les, y ganaron algún premio como el Mejor Álbum Rock. O el de, el año, hace dos años, sí. Pero、From、bueno, pero sí, que están, sí que están. No sé si se puede decir innovando, pero sí que están haciendo un sonido antiguo, pero, pero moderno a la vez, ¿no? no se, se sí, con, su, con un toque 2021, como decía、Eso、otro. Es, ¿no? pero, pero sí que basándose. La los base pilares, es los Zeppelin. Pilares, Zeppelin. Esos punteos, esas, esa voz. Incluso aguda, la forma ¿no? de cantar. La、sí. forma de cantar, sí, sí, sí. Los、pues sí, ganadores sí. de un Grammy, nada más y nada menos.、Ola. Que mira, que luego hay gente que lleva 40 años aquí tocando y pintando y... y nada. Y no, y eso bueno, es otro, bueno. Eso también vendría. A ver, ¿sí? ¿para si qué sirve un Grammy, no? ¿Me te sirve para calzar una mesa si te la tienes c o g a Pregunto yo. Emi, <risa> prestigio. Solo con un Grammy ya te abres muchas puertas. Hombre,、eh, puff. Nos podríamos poner a discutir. ¿Para qué sirve un Oscar? ¿Un Oscar es que has hecho la mejor película? Yeah, yo, te, yo no he dicho o eso. O donde te han dejado más pasta para gastártela. u f Mira, eso. Podemos hacer especial. Pero y, aquí、eh, no, hemos, <risas> no hemos dicho que no íbamos a hablar de temas que no sean de la música. No, ¿vale? pero, mira, música pero, moto. Pero, pero moto y carretera. Pero a lo, a lo que ha dicho Boque, ¿cuántos discos se han hecho pensando en que van a venderse más que a gustar? ¿no? O, sea, uh -huh. o sea, no me refiero. Más que a venderse sino, sin aportar nada. Pero eso ya hemos hablado nada, ¿no? eh, muchas veces. que、eh, Manda、eh, compañías americanas en una época que había un género en concreto. Ha empezado a tener mucho tirón. Y a petarlo. Y a han petarlo. empezado a meter grupos y grupos que sonasen parecidos. Aunque ya no llegaban ni a copias. Eran fotocopias de fotocopia, vamos, que no, no sonaban nada bien. O sea, ahorita siquiera hacían nada pero tira creativo. Con ellos, pero ¿no? Y vendían un huevo. Y cuando empezó el Grunge, iren de lo mismo. Y así todo. Y cuando había un género o algo que sonaba, si, salía, si triunfaba CDC, 40 bandas a, a sonido CDC. Si, si, Kiss, otras tantas que sonaran parecido. Sí, pero sí, luego, sí. ¿quién se queda verdaderamente? Los genuinos, como siempre. Los que crean una, un sonido. Ya no digo un estilo, por lo menos un sonido. Pues ahora vamos a tener un, unas bandas un poco desconocidas, pero, pero、bueno. avisamos a la audiencia que vamos a acabar. Yo que vosotros. No、Desde las 11 y media hasta las 12.、Oh, es n las 11 ya, venga,、sí. buen día. Pero bueno, nos queda, nos queda lo más f á Está、potente. pasando como en la carretera, a ¿eh? e s que no calláis. Pasan los kilómetros, pasan los Estamos kilómetros. Estamos aquí pasando. p e r o nuestra no... audiencia hace frío, tanto aquí como en Navarra, pues que nos escuchen. Pues nada, que se pongan la batamanta o lo que haga falta la rebequita, en, la rebequita, como dice Emi, y un carajillo y venga, ya a escucharnos. <ríe> Espero que no tengamos que. Que no nos paren la policía. <risa> Venga, con lo Greta vamos a flir. Vamos con lo Greta. g r a n rol para la carretera? Bueno,、eh, una banda, bueno, por lo menos ha sido muy joven, ya, me imagino que ya irán entrando en años, pero veis el sonido que tienen, ¿no? Es un sonido de antaño, digamos. Pero vamos, que, que lo hacen muy bien, n ¿eh? Que lo hacen muy bien. ¿Y、Va. cuando paras en la carretera, qué haces? Te pones a ver una peli, una serie. Sí. O, o Comerte un bocadillo y la bota de vino, yo vale.、Sé. Yo, joder, es que me cortas, pero yo es por atarlo con el siguiente tema un poquito. Ah, vale, vale, vale. Yo pero, sí, mira. Te puedes ver una serie、eso? que pueden ser Los hijos de la anarquía. Que, es, que, es, que fue una serie, ocho, ocho temporadas de 10 y 15 capítulos cada una. Bruta, Vamos.、Ves. Ah, y luego tienes la otra serie. Sí, la, de, que la que era la de. Los, ¿Cómo se llamaban?、No sé. sí. Los... s se llamaba? Los Mayans. De Mayans, de Mayans. De Mayans. Los, los mexicanos.、L、eso es. Bueno, pues para la versión de la serie, para el tema de la carátula o lo que se llama, la, el principio de la serie, hubo un grupo que es Curtis Stiggers,、sí. que hizo una canción, This Life, que es la que se ha utilizado pues, para toda la banda sonora de Hijos de la Anarquía.、Eh, la serie es buenísima, ¿eh? Yo l a recomendaría verla con tiempo o aprovechando que. Que vais a estar tres meses en paro. Pues, pues vale. Pues te la vete, tío. ¿Que, ¿Que estáis confiando s por el COVID? Pues venga. b u e no, hombre. Oye, ahora como han bajado los días, ahora suele que e s t a r una semana en casa, igual no te da tiempo. Yo con el principio del COVID, m e vi Walking Dead. O sea que entera.、No、sé, las ocho temporadas de golpe. O sea que. O sea, no os e、no、s c o n j o n e i s Y luego las otras revéis. Las、ah, otras. Así se、sí、te quedó la cara de zombie. d con los ojos ahí. Decía, en ocasiones veo muertos. perdón. Yo sí que aproveché que me enseñaron mis hijos a. A conectar el móvil a la tablet con los, con, los, con, los, con los datos y estaba esperando cualquier cosa para descargar o lo que sea, me e n c h u f a b a la tablet, ponía la serie y ahí, pero enganchadísimo, ¿eh? enganchadísimo, enganchadísimo. A mí、estoy. me encanta esa, esa、no、serie. Más, me es encantó una,、eh, Hijo de j a r a r q u í a es una serie que representa muy bien el mundo motero, el mundo de un club de, de motos, pues sus grandezas y sus miserias, pero. Lo que, que lealtad, lo que es la lealtad, a h í v i e n e lo que es la lealtad y amistad, también la amistad y, y, y todo. Y lo que son los malos malotes. ¿no? Eso sí, es. Sí, sí, pero sí, que, es. que el, el malo malote no es tan malo en algunas cosas, pero a veces es un cebado. no, no. no. <risa> tiene tiene、eh, seguro. Exactamente. O sea, todo, ¿no? Lo bueno y lo, lo bueno. Lo mejor y lo peor. Exactamente. Y es, es como una familia, como una familia,、eh, pero es, muy a lo es bruto. Un, es una familia. Es una familia. Es una familia.、Tío. Aquí ya están los lobos, los perros, l o s lagartijas, ¿no? Aquí por a l r e d e d o r del p u e b l o y a hay alguna. Joder, teníamos que haber i c a l g u n a cuadrellita de m o t e r o s La Unos. Yo t o d a i é n conozco unos cuantos. <risa> pues bueno,、eh, Venga, la, la sintonía de esta serie. d e Hijos de la Anarquía. No t i e n e desperdicio. No t i Era n esto. You're on your own. The crow f l i e s s t r a i g h t A perfect line. On the devil's b a c k Until you die. Life till you die, you better have some nothing less. But when it's business time, it's life or death. The king is dead, the life goes out. Al oeste, solo toma mi camino, es la mejor de las carreteras, lo pasarás bien en la ruta 66. La autopista serpentea desde Chicago a Los Ángeles. Más de 2.000 millas en la carretera. Disfruta de la Ruta 66. Va desde San Luis hasta Missouri. Verás la bonita Oblahoma. Verás Amarillo, i g a l u p Nuevo México, Flagstaff, Arizona. Y no te olvides de Winona, Kishman, Barstan y San Bernardino. ¿Te animas a hacer este viaje único? Y haz parada en California. Déjate llevar por la ruta 66. Andarás bien por la ruta 66. Relájate en la ruta 66. La famosísima Ruta 66 de Estados Unidos.、Eh, hemos oído la versión de los Rolling. Joder, tenemos de Chuck Berry. Hay muchísimas versiones. Pero de verdad, estamos comentando a Spy, que está con la cara larga, porque no es, no es lo que más le mueve a él. ¿no? Pero es, es puro rock'n'roll a d esto. Esto es puro rock and roll. and Y pocas, las pocas canciones que hay sobre la Ruta 66. Y la Ruta 66, como decía, asesina. Asesina. <risa> Es、no, más, no, ese... no es broma, es una. Eso ya por a Mucha ya gran parte de la, pero, pero, de la audiencia lo sabe. Tú nos contaste del cantante d del... e de Gotar. Venga, Gotar. Repite, repítelo. O si sea, hay gente que no lo sabe. Venga, cuéntanos. Bueno, repítelo, lo cuento. Cuéntalo cuéntalo. cuéntalo, cuéntalo. Pues nada, haciendo pues, un año de estos, eh, eh, hace unos cuantos años,、eh, la banda de Gotar,、eh, varios miembros de ellos con sus respectivas novias y tal, quisieron hacer la ruta 66 y en una parada de estas, donde habían parado, pues para. Almorzar o comer algo, un camión se, se cruzó, le dio un golpe a la moto y lo mató. Y ¿A quién? A Steve Lee, el cantante de, de Gotthard. Y,、uh -huh. y la verdad que era una pérdida porque tiene temas brutales y unas baladas, pero, pero impresionantes. A mí, Yo no soy una banda que en general、eh, diría que me vuelve loco, pero te, el tío tiene una voz especial y canta con un sentimiento de la leche.、Eh, han cogido un buen cantante ahora, pero. No es lo mismo. Todo el mundo se acuerda de Stipley, eso sí que es verdad. Y fue eso, la ruta 66. Pues la ruta 66, eso, es una, es una ruta que, va, que cruza Estados Unidos, pero del, digamos, del norte hacia el oeste. Digamos, si la, si la península ibérica fuera Estados Unidos, la carretera iría del Érida hasta la punta de Faro de Portugal, ¿no? Cruzaría así. Como, Hace una diagonal. Haciendo una, a, haciendo una, una, una diagonal. Que, que va que... De, Chicago, de, de Chicago a, a Los Ángeles. ¿no? Es más, hay, uno, hay unos famosos dioramas de Playmobil. ¿Ah, sí? Que recrean la ruta 66. <risa> es más, conozco al dueño. <risa> sí, vale, vale, vale. vale. estuvo, estuvo expuesta aquí en el. Eran varios metros de motos, estuvo expuesta en el Cursal. Sí, es, una, es que todavía se sigue haciendo、eh, en verano y en épocas así, pues eso.、Eh, Moteros se van allí a hacer la ruta 6 7 Sí, ahora ha debido de quedar, no hace mucho, h a a algún documental que ha debido de quedar. Antes era la carretera principal. Claro, pero, pero ahora que, que, que、si、con el tiempo hacen autopistas, hacen cosas, ya, ya la, nadie la usa. En l a n ha dejado muy. Pero bueno, se ha quedado eso, en plan, en, en Y plan sobre religia, los c h i r i n g o s que lo, lo, como comentaba e s p i sobre el cantante de Gotha, pues eso, que los c h i r i n g u i t o s ya, pues muchos han cerrado. Claro. Ya la gente lo hace como por mítica, pero o sabamos, que no es la Nacional 1, como,、no, no, no, no. como antes se utilizaba mucho, ahora ya no la usa casi. Además,、todavía. el símbolo es, que Más como, ¿no? como estandarte de, de, de las rutas moteras, más que la el ser principal carretera. Bueno, aquí, aquí en la península también hay, hay rutas de carretera que son muy, muy recomendables, ¿no? Sí, la del vino. La ruta del vino. <risa> la ruta, la ruta, ya, estamos, ya estamos pensando en lo mismo. <risa> Yo me refería, por ejemplo, está la ruta de la plata. ¿La ruta de la plata? Que une Gijón. Galicia con. ¿no? con no, Va más a,、ah. a, a la parte de Asturias hasta, hasta Huelva, casi、uh -huh. llega, ¿no? O sea, cruza de, de norte a sur. De arriba a abajo. Y es una ruta muy bonita, es todo autovía, pero bueno, lo que, lo que es la antigua nacional,、eh, ahí está también, ¿no? Con sus sitios, pasas, joder, es que pasas por todos lados, desde, desde Asturias, Castilla, Zamora, Extremadura, Andalucía, o sea, recorres toda, toda la península.、Uh -huh. Y luego la otra muy bonita también, que también recomiendo. Es la que va lo que es el, el, el camino de Santiago, pero en, en carretera, que sales igual desde de, de, de Roncesvalles y te va hasta Galicia también en carretera. ¿no? O sea, un, son, son rutas preciosas para h a r el moto. Parando por todos los mesones. Claro, ahí, es eso, es eso es. Claro, eso, es que, eso, es que es no、eso. te ponen a hacer alcoholemia. Sí, porque.、Eh, por eso se hace andando. Aquí en la península. Y dura lo que tanto, pasa, ¿no? Aquí en la península lo que pasa es que más de. Joder, no es, no es como Francia, por ejemplo, que las carreteras no salen todas. Aquí, aquí, aquí salen todas de Madrid.、Uh -huh. y, y como que todo sale de ahí y luego todo.、Eh, no, hay, no hay carreteras que te crucen de lado a lado, ¿no? O sea, tienes que ir a, a Madrid siempre por cojones para ir, para ir a cualquier sitio, ¿no? Pues no sabemos lo que tardaré en hacer la ruta 66, pero ¿cuánto se tardará en cruzar Estados Unidos de, un, de este a oeste? Pues son casi 6.000 kilómetros, o sea. Ahí tienes seis días, seis días en la carretera. O sea, six days on the road. Ahí está, ahí está. c o m o ir a Rusia、está. por ahí, ¿no? O a sea, ver, el siguiente tema. El siguiente tema, el siguiente tema va, va por eso, ¿no? Porque es,、eh, es un tema de los años 40, Rockabilly. Y bueno, hay muchísima, muchísimas, muchísimas versiones. Y el tema son seis días en, seis días en, que, en la carretera, ¿no? Que es lo que, lo que, se, lo que se tardaba en. En cruzar todos d e costa, costa. costa a costa, todos los estados, ¿no? Y esta canción pues te cuenta un poco eso, ¿no? Pues las paradas, las gasolineras, la policía que te para, todo eso, ¿no? Y de George Toro Grow, no lo digo muy bien. Toro Good. Toro Good. Y es una versión, ¿eh? Hay, hay muchísimas versiones, pero el tema merece la pena. Seis días en la carretera, Six Day on the road. Hits for rolling down the a s t e r n seaboard. I got my d i e s e l wound up and she's running like never before. There's a speed zone and on my right, but I don't see a cop in sight. Six days on the road and I'm gonna make it home tonight. Well, m y r i g s a little old, but that don't mean she's slow. There's a flame from her stack blowing smoke as black as coal. My hotel is coming in sight, if you think I'm happy, y o u r e r i g h t Six days on the road and I'm gonna make it home tonight I got ten forward gears and a sweet Georgia overdrive I got the pedal to the metal and my eyes are open wide I just passed a Jimmy i n t White I've been passing everything i n s i g h t Six days on the road I see my baby tonight. The ICC is checking on down the line. Baby high. But nothing bothers me tonight, cause I can dodge them scales alright. Six days on the road and I'm gonna make it home tonight. Yeah, it seemed like a year since I kissed my baby bye-bye. I could have a lot of chicks, but I'm not like some other g u y b u e baby t o n i g h t Esto es el desván del rock. No, así es el, esto es, esto esto es es el desván, desván. Aquí tenés, sacamos todos los tipos de vinilos, de singles, de casetes y de. CDs, bueno, algún CD tenemos. Pero e s t a b a s comentando eso, ¿no? Que es, pues, es una canción que a lo mejor no es tan metalera como, como solemos poner habitualmente, ¿no? Pero sí es una canción que representa la carretera y representa. Es que eso es el desván del rock. Aquí、es、tenemos que... todo tipo de música. Exactamente. Sí, bueno, sí, sí. todo del todo no, pero bueno. De las que van a Eurovisión no me he puesto todavía ninguna. No, no ni pondremos. Ni reggaetón. <risa> sí, sí, sí, sí, sí. ¿Sí, sí, qué? Se puede poner alguna de Lordi. l o r d A ver, Lordi ha ido a Eurovisión. ¡Joder,、sí. joder!、Vale, sí. Y g a n ó Eurovisión. Vale, vale, vale. Y es finlandés. No, también、inventario. ganó porque fue el año que fue Chiquilicuatre. ¿eh? Bueno. Eh, no sé si fuese, ver, no, no sé, pero bueno. No, no, vamos a tirar todo por tierra. Que aquí tampoco hay que n e c e s i t i r Es que tú para qué ves Eurovisión. <risa> Yo no lo he visto, estaba en lo viejo, además, perdona. <risa> Me encontré con un colega y me dice: Voy a ganar uno de los tuyos. Y digo: ¿Qué es uno de los míos? Porque yo le digo: Sí, en Eurovisión, ¿cómo en Eurovisión? Yo no he visto en mi vida, no, no me suele gustar. Y dice: Lordi, de Finlandia.、Y、digo: Anda la leche. Luego lo escuché y dije: j o d bueno, los sí, niños ¿sí? tampoco. ¿Qué hacían playback en los conciertos? hay un mítico vídeo en YouTube que están ellos tocando y, Mira, se, y se les raya el CD y, y se quedan todos fliposos. De eso, de eso se no e que... l CD rayado. Y ellos que no sabían ni qué e No sé si e s verdad es u n e verdad, un... Está, está el vídeo en YouTube. s í、vale. también sale un vídeo del hijo de Julio Iglesias cantando y hacía unos gallos de la leche.、Sí. Eso, pero bueno, sí, yo no, no sé si era verdad o es una. Es verdad, es verdad. No, no. Prefiero creerme que es verdad lo de Julio Iglesias y pensar que es mentira lo de Lordino. Yo lo o r d i n o he visto, lo que sí puedo decir es que los conciertos, la entrada era relativamente. Lo que en Vergara yo. Dos, sí, dos, dos veces, sí, y es. yo está una. Está una. Y muy corto, unos 50 minutos para lo que va l v e la entrada, caro,、pues、yo, muy lo caro. Que entra, lo que entra en un CD. Sí, sí, pero tenían ya más de uno entonces. Y ahora tendrán también unos c u a Todavía r o c i n no son los Lordi aquí en el、no, Despanel,、no, porque no. Traje, yo, traje yo una vez y no se pudo poner. Pero,、ah, a ver, vamos a poner la que ganó el festival. m i r Ahora a que lo han hecho tú, la de Roca Aleluya. Vale, joder. <risa> vale. Peor me lo ponéis. Día, me decís para que no venga ese día. Bueno, avancemos. Luego tiene temas un poco más rollo, como digo yo, el sonido más rollo Kiss y no es bueno, broma, pero disfrazado. De... Pero por atarlo de alguna manera, e Spy fue a verlos por una carretera. Sí. Claro, en, en autobús, sí, í a, ver, a ver, otra pregunta. ¿Has tenido moto? ¿Yo? No, no, no, no. ¿Emi, has tenido moto? No. n o sí he tenido moto. Sí, sí, sí, pero tú las trucabas y yo me acuerdo sí, de、sí. ti. Y que puedo que... cantar: Yo solo h a v o ¡Por mi moto! o h、no, no, no、a g o、no eh. todo lo que no, no. quiero y no lo que. Eso sí que es castizo a、no, tope, eh. No, quiero, no, eso mira, no, s obvio. m i s a solega f u e b t s Que aquí también hemos tenido los o b ú s que era una banda motera. Bueno, Motera, Macarra. Sí, eso sí que era más Macarra, un, unos quinkis. Eso. La, la portada creo que era del primero de Platero también, que salía el burro y salía. Ah,、claro, sí, con un burro. Y, y, y una Harley, ¿no? Estaban los dos al lado. El burro y la Harley. No, pero esto, el Fortu era, era tremendo. La, la cuadrilla está con sus chalecos cortados, vaqueros ahí, pero con unos pelos a h unas pintacas. Bueno, en a época esa, Y además, los pantalones eran barolos y esas cosas. Desde aquí, saludos a Luismi. <risa> <risa> <risa> si algún día me, oye, me echará la bronca. Venga, vamos con solo lo hago、ah, pues, en mi de moto, moto de bus. De los obús. <risas> Que Se vaya la moto. <risa> qué sonido, v é g a t e qué montón de canciones con el, con el sonido de entrada de, y de salida de, de, la, de, de, de, motos, de motos o de ¿eh? coches, normalmente de motos. A mí me e c h o mucha gracia l a de bus, ¿no? es Claro, es que un grupo español aquí no voy a viajar. Yo creo que el sonido de una Vespa así, No, <risa> la, la, no la moto g u c c i Era moto g u c c i Y esa、bueno. era la bocina de los hermanos Mac, ¿no? es <risa> O la alambreta. <risa> Joder, qué viejos somos, tío. No, Hablo, no、habla por ti. <risa> bueno, y lo que hemos escuchado luego. Hammerfall. Renegade. Renegade, Renegade. Que, es, Renegade. que es un poco la, la imagen del motero solitario que hemos querido describir antes, ¿no? Solo en la carretera, lloviendo. Pero el tío feliz ahí, ¿no? Andando, comiéndose los kilómetros. Por encima de la línea y y, es, y eso siempre haciéndolo de día. Y si lo haces de noche. Ojo, tiene que ser más duro todavía. Pues de noche nos lo cantaban los ACEP. Sí. Midnight. Highway, Highway qué, también, te, qué temazo, por Dios, qué temazo. Qué la temazo. autopista también, pero a medianoche. A medianoche, que esa es otra, otra sensación.、A、andar de noche en la carretera es p r e c i o s o Del disco breaker. Si no te duermes, ¿no? Hombre, para eso hay que ponerse <risa> música, para no dormirse. Paso, r a e hay que escuchar cosas como esta. Sí、si、Hemos dicho que la última media hora iba a ser potente. No, pero es que es un temón. Este sí que no se puede decir nada, no se le puede reprochar nada a Emi y a nadie. Es que, es un, vamos, la forma que canta es que、sí. hace, ¿qué podemos decir? Le hace mal. y es que a mí. Que、eh, Udo se fue. <risa> sí, sí, eso, Bueno, eso sí, por poder se puede decir pero eso. Pero bueno,、para. aquí este es, lo, es anterior al, al Refresh and Wild y ahí todavía creo que estaba todavía la, la formación original, ¿no? Mientras esté él. Pero demás... bueno, es la, la forma de, que, de cantar que tiene Udo en esta canción, que es súper sentimental. O sea, se nota con un, una, una, un, una fuerza, ¿no? Es que me estoy viendo de noche en la carretera, conduciendo. Es que lo vives, tío, lo vives, lo vives. No sé si os acordaréis una vez las cosas que decía la gente, la cho, las chorradas, porque yo creo que eran chorradas. Que decía, no os acordáis. Yo, no, Esta tontería ¿eh? que os voy a contar ahora mismo. Decía la gente que si se... Udo una vez. Que le pasó que se debió clavar un.、Eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Un, un tornillo. No, que se debió clavar un tenedor en la garganta y por eso cantaba de esa manera. ¿No、¿Habéis oído nunca esa chorrada? No, de verdad aquí, no. O sea, aquí en i mira, mira que oigo c chorradas, pero. n i z q u i e r a no se ha oído eso. ¿eh? Pues, pues yo te juro, os juro que esa chorrada la he oído mil veces, que por eso esa forma de cantar. Pues... Evidentemente、no、sé. me parece una tontería, pero. De sí, los sí. que sí se han oído chorradas son de los m a n o w a r Pero pedazo de tema que hicieron.、Bueno, d e Wilson Far. Chorradas y verdades. Verdades sí, sí. de las tonterías que hacen, ¿qué quiero decir? De Wilson Far, las ruedas de fuego. Sí, mira, yo lo único que podría criticar a los m a n o w a r es la pérdida de tiempo que tienen en los conciertos de hablar en plan discurso, tío. O sea, es lo único. Porque. No viene a nada. nada. No, no viene a cuento, tío. O sea, Toca de、no. una puta vez. Hombre, q e no e s e a t o a r Y nosotros también. Déjame hablar y p ó n g a los manowar, coño. Pues no, no、vale. hay que criticar un poco más a los manowar. Sí, sí. <risa> pero también deberían en cuero, ¿eh? Como los m o t e、eh, r o s Sí, pero esos pantalones que llevaban que parecían una tanga de, vamos, yo qué sé. Esos... Pues imagínatelos escuchando esta canción. <risa> pues no quiero escucharme, no, no quiero. Me digáis que todavía tenéis frío. Joder, los Manowar, tío, nos ha hecho mover aquí todo. Y mira que no tienen temas muy. Aquí hay discrepancias, sí, sí, ¿eh? Aquí, pero...、Sí. pero bueno, a mí yo pienso que tiene. Yo lo único que critico a los Manowar es lo que he dicho, la... lo s cansinos y lo s cansos que son. La se prepotencia se ponen. que tenían, Eso, es, los, somos... los, los, los amos del metal, no sé qué. <risa> no es así la cosa, ¿no? Pero vamos, pero como temas, como discos, como, como innovadores. j o d e el Battle Hinch fue algo que, que, que rompió, ¿no? Y, el, el intro Glory Ride. El Synod e Hammer, el h e l t u n g Gland, tío. Este era el Kings of Metal. ¿Y que es de las primeras bandas precursoras de heavy metal, como entendemos la palabra heavy metal. Sí, sí. Entero, o ¿no? Tradicional, por decirlo de alguna manera. que no, no el sonido británico, sino el sonido americano. Que americano, salía, es verdad, claro. Que se sonaba, salía un poquito de, de, de, la, de la cuerda de, de las bandas americanas que había en esa época, a l l í en Estados Unidos. Y Ross DeVos, el guitarra, era de los d i c t c t o r O sea, una banda. Eh, que estaba a la par con Luz r e e d y estas bandas pre-punk, k、eh. e O sea, bandas pre-punk. ¿Y hubo otro guitarrista antes?、Eh. No, no, no, tenemos... no, antes. Y tocaba, luego en un, tocaba en Hermano. Una banda, m i r algún a día digo la traigo.、Ah. De haber curado yo con ellos y tengo el sombrero. Todo voy de ellos, <risa> no, lo tengo en casa. No, pero lo que dice Emi, y hoy en día,、eh, Ross DeVos tiene varios discos de, en su discografía nuevos. Van sonando. De, ah, pues t r a día algo, d s n e No, de Ross、no, DeVos se puede traer. No he oído nada nunca de, de Ross DeVos. De s v o s pues ya traeré, ya traeré. Bueno, pero, pues los Manowar con este, con el Kino s m e t a n llegaron a tomar dos veces el mismo año aquí, creo que en el 88, sí, en la n o e t a Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿En, el, en el Poli yo lo he visto. No, en el, el Velodos.、No, en, en el Poli, yo he visto en el Poli. Yo en el v e l o d o r m o s o s las dos veces. Y bueno, y si había una moto en directo. Bueno, qué, ¿a quién, quién nos viene a la cabeza? A nosotros, a los oyentes, a todo el mundo. A, a los judas, pero. ¿Y cuánto le debemos a Halford de la estética de los Heavis? e O sea, la chupa de cuero, las tachuelas. Los, las tachuelas. Las botas.、No, si、sí, el gorro no me hace mucha gracia, pero bueno. Pero fue. Lo,、eh, Halford ha sido el tío más grande que ha habido en el metal y que. Ha marcado una forma de vestir. O sea, si la estética heavy tiene. Eso es, la un, estética heavy, tú lo has dicho. Un, un líder, digamos, o un, o un icono, yo creo que es ...creo que es Halford. Y Halford se basaba en, ese, en esa estética motera. Y la moto siempre ha estado presente en todos los conciertos de Judas. ¿no? Sí, so, todavía siempre... estoy pensando en el concierto, e s e que vos que ya me estás leyendo el pensamiento. Joder, Judas, Anilito y Pantera. Y Pantera. La primera vez que vi a Pantera. Cuando no los conocía nadie, yo fui, fui a ver a los judas y quiénes eran estos, Pantera, pues ni Dios. Pues, bueno, pues venían, si no me equivoco, con el cabo Esfrongel, o s sea,、sí, e y, con, y como... ves al Halford sentado en la moto, que, que solo era el, ran, ran, ran, el sonido, y es que era como, y encima, claro, eras un jovenzuelo y tal, y dices, joder, pero esto q u é es, y e、pues, a era... con el r a m m i n Down、final. puede ser, pues me llevé d o s p ú é s de ese concierto del d o w n i n g Me cago en la mar. Regal, ver, Un te día re... Te e que o s regalé a casa robarse. ¿Te, la, te una. No, de Judas no. ¿Cómo、Ojalá? que no? De Ewing, de Ewing Mastin, me dices. Ah, bueno, pues también tengo dos del Dowling. Dale una, dale、eh... una, espi, dale una, espi. Para que se, se le vete la, la colección. Se la vendo, se la vendo. <risa> pues bueno, pues. l o s Judas empezaban de... los últimos conciertos con la moto con la canción Hellman for Leather, que habla también sobre el cuero. Pero antes también empezaba con otra, con Free Will Burning.、Wow. Con las. La clásica del s c r e a m i n n o Ruedas libres quemándose. e q u e es la que vamos a escuchar? Temón, temón. Temón, temón. No hay、Venga. nada más que hablar, b o q u e No hay nada más que hablar. Temón. Temón. Pon. Pon vale. temón. Vale, pon temón. vale, Vale, vale me callo, me callo. Y con las notas del doctor, doctor, joder, está c a m b i a n Se nos hace lento esto, eh.、Ya. Bueno, un pequeño p error q u e e ñ o que he tenido que no era del s c r e a m i n que era del Defender of, of the Fate. Vamos, esta canción. Increíble, ¿no? Judas y todas las bandas que hemos puesto han representado esa, esa unión que hay entre. Y las que no hemos puesto y, y teníamos los, preparadas. s lo que se nos ha quedado, es que sí, que es imposible, que es imposible poner todo. Pero que sí que hay una, hay una unión entre la carretera, las motos y el rock'n'roll. ¿no? O a sea, d Mira, está, luego venía metal、carísimo. Metallica. Metallica,、sí. cómo murió el bajista,、no. cómo murió c l r i s Barton en la carretera, en un accidente de autobús. Pues poco más podemos decir. Ha sido un programa muy diferente, muy ameno,、eh, muy rock'n'rollero. a d Sí, a ti no te ha gustado tanto, EP. ¿eh, Hombre, No es que no me haya gustado tanto, es que yo soy más de la vertiente más de la línea dura. Soy <risa> más metálico, pero está bien. ¿eh? Y nada, pues nos despedimos hasta la próxima semana. Y nada, esperemos que os hayan gustado mucho el programa. Y nada, y qué menos que c o n t i n u é i s escuchándonos la semana que viene. Nada, sus queremos a todas y a todos y hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, en Chule h u e s t o o y de Sin c i l i k y de w h s k e y Ratiá. A huevos Banderrock y Sanda, ayúdame este, va a a r t e